bienvenidos a geométrica fm vamos a continuar con el siguiente programa de, de la historia del m que este sería el segundo y empezamos con anddolf donde bueno va a seguir mostrándonos los temas que para él pueden definir un poco lo que es lo que es el sonido del m para que todos los los oentes de geométrica de nuevo vamos a seguir con, con los temas que para como bien ha dicho rubén para mí definen lo que lo que es el m eh, vamos otra vez con eh, eh, al igual que el anterior programa empezado con triventura pues este tal me gustaría me gustaría también empezar con ellos y con otro tema del, del disco que se comenta antes eh, este tema se llama Legacy y bueno no es, es eh, me parece mejor de la cop pero este no se queda atrás of a substantial hearing block. You really get the very best. You really get the very best and you'll get him from the original arm. go as a result of a substantial hearing loss. You really get the very best. you really get the very best. you really get the very best and you'll get him from the original arm. un poco de lado los, los inicios del MMM con Triventura y ahora vamos con un MMM que es un es un poco más fresco por, por así decirlo, aunque Koberan es un grupo que también lleva muchísimos años. Eh, eh, este tema el, eh, que os presenta a continuación se llama Stalker y eh, bueno, es como os he dicho un MMM un, un, un poco más fresco que lo que hemos estado escuchando. <risa> de este de este EBM, de este EBM perdón por parte de, de Covenant con su Stalker ahora pasamos a otro grupo que se llama Dieform eh, eh, Silent Order la uh, uh, injustice uh, lies of euphoria el, el mix de de otro gran grupo se llama leader street you right to vote to be caramelized by the masters saying into vote to become fusion of power and safety Después de este mix de de Lideristrip para para Injustice, ahora pasamos con otro con otro grupo que se llama 16bit, que bueno, eh, seguramente lo conoceréis, lo conoceréis casi todos. En eh, uno de sus temas, bueno, el, yo creo con, el, con el tema con el que se dieron a conocer el We Are You Es muy bueno, pero para mí es, es más más se este el el, el too Fast to live. En el, el, el, el grupo Dice Service ya empezó empezó a hacer colaboraciones Svenbat One, two! un grupo súper conocido como el 16-bit a otro no tan conocido, se llaman 2 Megabited. El, el título del tema es el, el, el Beat of fit que es un, es un sample del, del tema Let Body Learn de, de Nicerep. Insert disc -tú. Ahora seguimos con el, con el EBM de nuevo, con un tema de una formación que se llama simplemente O, y el, es el, el tema de DASPIL. Hört so, wir spielen ein Spiel, das heißt, immer zu diensten. Alles, was ich sage, wirst du beantworten mit, ja, immer zu Diensten. Verstanden? Ja, ha? immer zu Diensten. Na ah. also, du lernst schnell. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde unseres feinen Spiels. Ah! ha gesagt, das ist meine Spezialität. Dejamos este Daspil que espero que os haya gustado y ahora pasamos con, con un tema más más fresh del grupo Explice con eh, eh, ya explicamos un poco la historia de, de este fresh en, en el pasado programa de de New Beat que se supone, vamos, en según los, según los entendidos y que fue el inicio del, del New Beat que pero claro, a 33 revoluciones por minuto. Yo lo presento el eh, no sé el flex original, es una remezcla de eh, Cohen DJ y es muy a mí se me hace bastante memes, pero que os guste. «The duty of the beast» Después de este flash eh, de Split Second vamos con, con otro grupo que también fue bastante pinchado en la época sobre todo aquí en, en España en Valencia y Madrid son los, los Bigot 20 y este para mí es su mejor tema el, el Acid to Body De Bigot 20 ahora vamos con, con otro grupo que a mí me parece me pa... perdón me parece fundamental dentro de, de la escena de bm es pues un grupo de, de, es eh, seguramente lo conoceréis también muchos de vosotros que son scubanate os dejo con, con body park aquí nuestro segundo programa del EVM donde hemos vuelto a contar con dandolf nos despedimos hasta el próximo programa donde cerraremos este repaso por, por el sonido EVM con con Nandorf de nuevo y nada, os recuerdo nuestra web www.geometricafm.com y www.soundcloud.com barra Geometric hasta el próximo programa